Bueno, eh, el transcurso de la semana que pasó, el tanque quedó funcionando, después de, de muchos años de, de que esté fuera de servicio y de que venga rompiendo las cañerías de todos los interiores de los módulos, inclusive el de interior de las viviendas, eh, Aguas Reinerinas logró darle solución a un problema de... 15 años, diría yo, de rotura del tanque, por suerte, y eh, bueno, hoy estamos por lo menos con el tema del agua potable medianamente solucionado, aunque bueno, estamos haciendo algunas reparaciones todavía en algunos lugares en donde quedó eh, la, la rotura por parte de la excesiva presión que, que tenía el sistema de red de aguas. ¿Y paralelamente están trabajando con las cuadrillas de, del barrio? Sí, estamos con las cuadrillas del barrio esperando todavía eh, el compromiso por parte de, de, de la empresa de hacer un relevamiento, reparación y reestructuración de la totalidad de las cámaras del barrio. Mientras tanto, estamos atendiendo las urgencias con la cuadrilla propia que tenemos en el ceferino ¿De qué manera se trabajan con la cuadrilla? Son colaboradores de la Junta Vecinal, chicos de, de los clubes de fútbol, vecinos del barrio que nos estamos turnando tres horas a la mañana, tres horas de la tarde eh, dándole solución a, a los problemas más urgentes ¿sí? no, no, no estamos haciendo eh, reparaciones que, que, que vienen desde de, de mucho tiempo, sino aquellas urgencias que el vecino no puede solucionar, estamos trabajando nosotros acompañándolos Respecto de, la de, la, de las cámaras de inspección, cuando eh, se, se realizaría el problema? según lo que tenemos, nos informaron telefónicamente y también por escrito, iba a llevar un, un, un tiempo no prolongado, aproximadamente 3, 4 semanas, porque había que comenzar, la empresa debía comenzar con, con, con el papel por indicación de, de, del Ministerio de Obras Públicas, para empezar ya con el expediente para los fondos del arreglo.